Buen día, Carlos. Un afectuoso saludo a usted, a la comunidad de Saladillo y a la comunidad de la región. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por atendernos. Antes. No, gracias a usted por llamarme. Eh, Carlos, bueno, arrancamos con obras en el barrio 272. Así, una, un anuncio, ese, así ¿no? es, así es. Este, una obra este, muy reclamada y también comprometida por parte de la Administración Municipal. Usted sabe que durante mi gestión en el barrio la 272 Vivienda se hizo la iluminación de todo el barrio hemos hecho la avenida Sanguinete desde la Rivadavia hasta la ruta este, 205 hemos hecho la obra este, de gas natural y hemos asfaltado la mitad este, del barrio y nos faltan este, otras 6 este, este, cuadras este, aproximadamente que siempre la piden, este, la reclaman los vecinos y ya en los primeros días este, de junio Estamos empezando a asaltar la calle Almafuerte, desde García, de Rosa García Costa hasta Emiliano Reynoso, y luego vamos a continuar el pasaje 1 desde Rosa García Costa hasta Emiliano Reynoso, y así sucesivamente hasta terminar este, todo ese sector para que quede asaltado tal este, como nos habíamos este, comprometido este, oportunamente. Esto lo hacemos este, con recursos municipales, somos uno de los pocos municipios en la provincia de Buenos Aires este, que estamos haciendo este, obras este, con recursos exclusivamente eh, municipales, este. por eso, este, bueno, uno insiste, eh, digamos, a los buenos este contribuyentes este, que nos puedan ayudar este, a hacer este, realizaciones este, para el conjunto de la comunidad de Saladillo, bueno y en este caso específico, eh, para beneficiar a las 272, el barrio de las 272, y zona este, de influencia, porque ya son muchas las cosas que se han hecho con anterioridad, algunas no se ven, por ejemplo el gas está bajo este, tierra, pero la gente tiene gas, la iluminación se ve, el asfalto se ve, pero estas son cosas este, que estaban este, haciendo este, reclamada, y también en esa zona hemos, este, en la continuación este del alma fuerte, y ahí, hemos este, donado un terreno bastante amplio donde el centro de jubilados del barrio eh, Apeadero, del CAP de San Roque, del barrio La 272, este, va a levantar este, su sede en el futuro con recursos propios y también este, con la ayuda del municipio de Saladillo. Así que estamos todo viento en popa. Y hablando del barrio, Carlos, sí. este, también de la zona de influencia, ...ahí en un predio, lo que es este, detrás del Cap San Roque... ...pero a partir este, de la calle eh, Sarmiento hacia la eh, calle Alén... Eh, ...delimitada por la calle Zamorano y la calle Eduardo de Santiago... ...en este padre, eh, ya han empezado los movimientos de tierra... ...y vamos a dejar este, construido este, un parque, un parque urbano... ...que se va a llamar este, Nuestra Señora del Carmen en este parque va a tener marcado este un este sendero donde se van a poder este realizar este caminatas un sendero este de tierra este sobre elevado con va a haber por lo menos ocho este, columnas de iluminación con reflectores para que se pueda usar este también este de noche para que la gente pueda hacer este las caminatas este eh, aeróbicas para la salud este, etcétera y también vamos a, va a haber este la construcción este de un importante este parque este infantil con distintos tipos este, de, de juegos Todo esto empezamos a inaugurarlo el 31 de julio, pero la construcción ya ha empezado y va a tener este, su mayor este, desarrollo durante el mes este, de junio para estar este, en condiciones de inaugurarlo el 31 de julio, donde va a haber este, además eh, algunas este, parrillas, este, eh, bancos este, para que la gente este, pueda ir a tomar mate, este, descansar, bueno, en fin, para que sea este, un lugar este, de esparcimiento eh, en uno de los pulmones este, verde eh, de la ciudad. Así que bueno, vamos a estar... Este, la gente de Saladillo va a tener este otro lugar este importante eh, para este, la recreación y para el esparcimiento, y va a ser en ese sector que el sector este de influencia del barrio de las 272 viviendas. Intendente, también hay, hay obras para el interior, porque están escuchándonos sí. los, los oyentes carril y recuerda que hay una obra por allí también... Hay... sí, sí, ahí vamos a hacer este eh, el del carril, se va a construir este, el alambrado olímpico y los baños de la cancha, Ajá. Eh, que también eso va a estar terminado, lo vamos a inaugurar en julio, pero eh, este, creo que durante el mes de junio va a estar totalmente este, construido, este, primero vamos a hacer el alambrado perimetral y después, bueno, para que la gente... Este, le habilite este la cancha necesitaban este baños también le vamos a hacer este los baños con bueno, eso fue una obra usted dice, una cancha de fútbol probablemente eh, eh, quienes lo puedan mirar desde otra óptica o desde el pueblo digan para qué van a hacer un, va a invertir este el municipio en una, cancha, en una cancha no en el alambrado este, olímpico Y, pero esto fue un pedido de toda la comunidad del Carril porque ellos dicen que el fútbol este, reúne a la familia, el fútbol este, los integra, el fútbol es este, el ámbito de esparcimiento este, que tienen este, todos los domingos en una localidad este, tan importante como lo es este, la localidad del Carril. Así como bueno, es ahora desde la Oma en y también tenemos un plan este, de 10 cuadras este, de asfalto en la localidad este, del Carril que van a empezar, vamos a empezar también en el mes de junio con un construcción este, de, la, de una de las cuadras no recuerdo el nombre en este momento este, de la calle, este, donde la vamos a hacer pero eh, vamos a ir empezando a ejecutar este, de a una eh, las cuadras hasta completar este, un total este, de 10 en el sector del eh, núcleo central este, de la localidad este, del carril y en los este, próximos días se va a estar este, licitando la obra este, de agua corriente para eh, la localidad este, de Cazón O sea que también este, hay una preocupación, no solamente estamos trabajando en distintos este, eh, puntos este, de las ciudades, sino también estamos trabajando este, en el interior este, de nuestro querido este, partido eh, de Saladillo, y en, prácticamente este, eh, en los distintos ámbitos y en todas este, las localidades hay este, una presencia eh, del trabajo municipal. Sí, bueno. Intendente, eh, me pregunta por aquí... No llegó entero el mensaje, pero eh, la palabra casas acá al ver aquí. ¿Cómo? La palabra casas, plan de casas, me preguntan por acá. Bueno, nosotros estamos trabajando, no queremos todavía, vamos a hacer un segundo llamado a licitación por las casas este, del plan federal y estamos negociando este, la terminación este, de las casas este, de el plan de liga de amas de casa. Eso es una preocupación, eso aunque no lo nombre, siempre está presente. Como dice la canción, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Bueno, el tema de la casa es este, un tema este, en el cual este, nosotros venimos trabajando, casualmente, bueno, yo voy a viajar este, dentro de un rato y esa va a ser este, también este, uno este, de los temas este, que llevamos en este, nuestra agenda, es un tema este, de preocupación este, central este, y permanente porque hay este, muchísima gente que está demandando este, la vivienda este, propia ...en la ciudad de Saladillo, como en cualquier otro lugar... ...y bueno y este es un gobierno este, que no descansa para encontrar... Este, eh, ...las soluciones este, que necesita este, la comunidad saladicense. Uh -huh. Intendente, el eh, cambio de tema por un instante... ...porque bueno sí. cada vez que tenemos la oportunidad de, de charlar... ...con un intendente, lo escribimos al máximo. Uh -huh. <ríe> eh, se ha hablado mucho, sobre todo la semana pasada... ...en los medios de comunicación, salvo el, el nuestro... ...que nosotros no hablamos mayormente de política... Este, el apar la aparición de, de ocho listas en la ciudad de Saladillo, ¿es inédito esto en la ciudad o ya ha pasado? Eh, ha habido no no creo este que tan no me acuerdo yo este, de tantas este Usted tiene pero, buena memoria por eso yo le pregunto sí sí no ha habido varias listas este por lo menos cuatro este siempre este o cinco este siempre ha habido y por ahí algunas este aparecen este el día del comicio nos enteramos que en algunas oportunidades Este, que a último momento uno va al cuarto puro y se ha encontrado con una lista, este, digamos, este, en el orden este, este, local. Le, bueno, hay este, varias listas y nosotros estamos este, eh, pidiéndole a la población y haciendo este, campaña este, muy este, intensa cada vez que nos toca hablar, este, salir este, por los medios este, de difusión este, de distintas este, características, eh, pidiéndole a la gente que nos acompañe este, votando... Eh, la lista 3 este, que encabeza este, el ingeniero eh, Jorge Osvaldo Negri para respaldar este, todo este proyecto de realizaciones que estamos este, llevando a cabo en Saladillo, porque lo que nadie se puede negar este, es que Saladillo no ha crecido, Saladillo ha crecido este, en forma espectacular, por supuesto que el mérito no es exclusivo del gobierno municipal, este, se debe al esfuerzo del conjunto este, de la comunidad de Saladillo, pero creo que nosotros algo tenemos que ver Este, nuestro aporte desde el gobierno este, también este, ha sido este, valioso y, bueno, y necesitamos eh, que la gente nos siga acompañando votando la lista 13 este, que encabeza Jorge Negri y acompañan después el resto de la lista eh, eh, Marcelo Tomati, Cristina Lavernia, Néstor Salazar, este, Mari Roble, Laura Dacunza y Hernán este, Trupiano eh, este, la mayoría de ellos este, con experiencia este, legislativa, con conocimiento este, de, eh, de todo este, el gobierno este, municipal, este, porque algunos este, se han desempeñado en el Ejecutivo, este, otros han estado este, en el Consejo Deliberante especialmente, otros todavía están en, en el Departamento Ejecutivo y son candidatos, como en el caso este, de Laura, la CUNSA... Pero bueno, la lista que encabeza Jorge Negri es una lista este, que está preparada este, para este, seguir este, defendiendo este proyecto este, de crecimiento este, de la ciudad este, de Saladillo. Por supuesto que nosotros no lo planteamos, eh, Carlos, en el término este, de nosotros o, o el caos, ¿no es cierto? La gente, eso de ninguna manera. Lo que nosotros le decimos, creemos que hemos contribuido este, al crecimiento de Saladillo y, y modestamente le pedimos este, un respaldo a la gente, este, apoyo eh, para seguir este, contribuyendo desde este ámbito, desde la Unión Cívica Radical este, con este, la lista 13 en el orden local que encabeza este, Jorge Negri, seguir este, pidiendo este, un respaldo este, a la ciudadanía eh, para que nos acompañe y para que podamos seguir este, haciendo este, cosas este, por la comunidad este, de Saladillo, porque bueno cuando pues si uno entra a recordar este, un poco este, la historia, a veces este, ve... Este, como eh, nuestros adversarios dicen, sí, vamos a apoyar, este, terminan después a la postre este, oponiéndose, como se han opuesto este, a todas las grandes realizaciones, desde el centro universitario este, regional, este, pasando este, por la creación este, de los CAD, este, por la obra pública este, en general. Este, por eso pedimos, eh, por lo que hemos hecho, por lo que estamos haciendo y fundamentalmente por lo que vamos a seguir haciendo, porque... Este ese es un gobierno este, que se inició el 10 de diciembre este, del 2007, tiene mandato hasta el 10 este, de diciembre este, del 2011, en consecuencia este, nos faltan este, dos años y fracción, y en esos dos años y fracción pensamos seguir haciendo este, muchísimas, muchísimas cosas, por eso es este, importante este acompañamiento a la lista 3 que encabeza este, Jorge Negri, Y eh, que lleva también este, como consejera escolar, este, en primer término, este, a Verónica este, Basavia, Luis Cordopas, y a Luis Cordopasia, a Sulema Maledes, todas las personas este, comprometidas este, con este, la educación. Además, este es este, un gobierno este, muy, pero muy comprometido este, con la educación. Somos este, uno de los pocos distritos en la provincia de Buenos Aires, o quizás el único, no quiero decir el único, porque habrá ya otros. Este, que apoyamos con fondos municipales en forma muy activa este, a todas este, las expresiones educativas. A veces hay este problemas este, que si no los resuelve el municipio este, no los resuelven este, otras jurisdicciones. Así que en ese sentido, este, también este, aparte de eh, Jorge Negri que encabeza este, la lista este, 13, este, está este, Verónica Basave eh, que la encabeza como consejera escolar. bueno Y ese es el respaldo que le estamos pidiendo a la gente. Intendente sabe que con el tema de la tecnología eh, nosotros estamos hiperconectados, que a veces no queremos estar tan conectados, sí. estamos recontraconectados con nuestros oyentes. ¿Le ¿Leo algún mensajito? Sí, señor. Bueno, ahí está. Hola Carlos, desde el celular 1872. Hola Carlos, vivo en el barrio Esperanza, que no me lo conteste de a uno, eh, yo le leo todos. Uh -huh. Vivo en el barrio Esperanza, ¿qué pasó con la pavimentación de la avenida Saavedra? Ese es uno. Las calles asfaltadas son también para el barrio federal de, R de Carril, pregunta, ¿para cuándo luce asfalto para la entrada al barrio federal de Del Carril? Que los días de lluvia no se pueden dar. son algunos de los mensajes que van llegando a la radio. ¿Podemos contestar otro día? No, no, no, no, ahora este, le digo este, lo siguiente. Este, eh, con respecto al barrio Esperanza, vamos a seguir, hemos llevado, fíjese que tendríamos que tener este, 50 o 60 millones este, de pesos disponibles eh, para hacer este, acá en la planta urbana las cuadras este, de asfalto este, que se necesitan en los barrios este, más este, poblados. Yo con recursos municipales he llevado el asfalto desde la avenida Rivadavia dos dos este, cuadras este, hacia la Ledesma y nuestra intención este, es seguir este, avanzando, este, por lo menos eh, hasta la calle... Eh, Bonifacio Alizal, ¿no es cierto? Así este cubrimos no solamente este el barrio, la totalidad este del barrio Esperanza, sino también eh, las viviendas del barrio Cobisot, eso en lo que se refiere específicamente eh, a Saladillo. El tema este del carril, a la gente del carril que pueda estar escuchando, la primera preocupación mía fue que el carril tuviera viviendas más vivienda, por eso en la historia del carril nunca hubo un plan este, tan grande de vivienda como el que he llevado yo la mayor demanda la tengo acá en Saladillo y sin embargo opté este, por distribuir 40 viviendas en la localidad del carril y si tengo prevista otras 30 más ahora, el asfalto, yo no quiero mentirle no, no lo van a tener mañana ni pasado ahí porque, digamos eh, donde están ubicados este, las viviendas del plan federal de Fede del carril este, va a tener este, un este, Costo este, muy elevado, pero estamos estudiando la posibilidad este, de conseguir este recursos este, que nos permitan este, este, avanzar este, en el mejorado, este, incluso este, posteriormente este, producir este, eh, asfalto eh, en ese este sector este, para una mejor este, calidad de este, vida de los vecinos. Pero mi primera preocupación fue que esos este, 40 vecinos, 40. Este, O 40 infracciones que antes no tenían vivienda, hoy este, puedan tener este, la, el techo propio, puedan tener la vivienda este, propia. Que está en un lugar este, eh, alejado, digamos, del, de lo que es el centro este, de la localidad este, del carril, este, o digamos, el núcleo principal este, de la población este, del carril. Pero bueno, hemos logrado este, eh, que la gente tenga vivienda. Ahora, ese es este, un tema, eh, el que usted dice. Y que le plantearon este, los vecinos, que lo tenemos este, en la agenda y en algún momento. Por eso uno es este, digamos, un intendente itinerante que anda viajando, tocando puertas este, por todos lados. Algunas cosas las estamos haciendo, toda esta que yo le señalaba, la vamos a hacer este, con recursos este, municipales. Y, y bueno, y vamos a seguir este, tocando puertas para que este, algún día este, toda la este, población. Este, puedan ir este, eh, logrando satisfacción este, a sus este, necesidades. Así que bueno, esa es una de no, las pero, tareas en las ¿sabes? cuales estamos comprometidos. Es un fenómeno este, bastante particular, eh, porque aparece la voz de Carlos Borosito en la radio y empiezan los pedidos, ya o sea, no, no me pasa con otros intereses. Uf. Aparece Carlos Gorosito y parece que aparece Papá Noel. Bueno, nosotros será parece? porque hemos dado este, muchísimas este, <risa> respuestas. Fíjese, ahora estamos hablando ahí, este, ya hemos, vamos a encargar este, el proyecto, igual que el proyecto este, para la planta de cloacas del barrio 31 de julio, también para la localidad de Carril. Sí. Y en los próximos días se va a licitar este, la provisión este, de agua corriente este, para la localidad este, de Cazón o sea que no, uno vive para esto, este, se ocupa y se preocupa y por eso este, uno se pone a veces este, cargoso en la insistencia de decir, bueno este, ¿quién me puede ayudar en esta tarea? En la tarea de gobernar este, mejor, y bueno, es la lista que encabeza Jorge Negri este, que es la lista 3, este, la lista de la Unión este, Cívica Radical porque los otros son todos este, muy buenos amigos, bueno, pero son adversarios este, del, del gobierno, digamos. piensa que Uno, uno lo ve a esto, digo, como... viéndolo como una familia, ¿no? Porque en algún momento todo se puede ver como una familia también. Sí. Como, vio cuando se casan los pibes, ah, qué sé yo, que se, se, se juntan y se van y después capaz que vuelven, ¿no? Y algunos tal vez sí. ¿eh? <risa> es, este, como... son como los, los hijos pródigos, ¿no es cierto? Este, ah. Que después en algún momento, este conocen el mundo y dicen pero no era ¿no? y si no no era así este como este, este yo pensaba por ahí van este como en la parábola del hijo pródigo dilapidan este la fortuna y, y después te eh, vuelven y este y bueno y se la esperas este con los brazos abiertos así es sí. intendente bueno le vamos a enviar un mail eh, Sí. Por un montón de mensajes que han llegado por aquí, porque yo sé que en minutos usted está partiendo, así que. Esto, sí, sí. sí. Y es más, podríamos hacer, si usted quiere, algún día un programa con, con los mensajes que le vienen a usted. Ajá. Porque le escriben más que a mí, le digo. ¿eh? <ríe> no es que para el... tanto. No, no, no, no. Si usted estuviera acá y, y usted estuviera en vivo, lo voy a traer un día en vivo que se venga para acá, uh -huh. para que vea lo que es esto. Caen los mensajes para hablar con usted, no, es increíble. Así bueno, que... bueno, algún día... Eso este, es una señal este, que la radio es escuchada, que tiene este, una llegada este, importante a la comunidad, porque en esta hora este, seguramente, bueno, la gente mientras está este, las amas de casa haciendo este, la comida, este, sí. en los negocios este, de Saladillo este, y de la zona, este, mientras, bueno, está atendiéndose... Este, eh, por ahí este, algunos este, eh, por ahí no prestan atención, pero creo que la mayoría sí este, escucha que lo que está diciendo... ...incluso por ahí se ponen a discutir si lo que dice Borrocito está bien o está mal... Este, ...si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Este, es decir, este, es un medio de, la radio es un medio de comunicación este, importante, fíjese que a veces uno no tiene yo... ...ahora voy a ir leyendo los diarios mientras voy viajando, pero también voy con este, la radio este, encendida... ¿no es cierto? Y uno se va informando y uno a la mañana este, cuando este, se levanta, se va a duchar, este, yo estoy este, con este, eh, la radio para tener esta información nacional, provincial, y, bueno, y obviamente después este, recurre a la información este, de carácter este, eh, local. Todos los medios son importantes. Es decir, en la, eh, la radio uno puede ir escuchando mientras va haciendo este otro tipo de tareas. Yo cuando estoy firmando por ahí decretos, Ajá. o tengo una radio que me acompaña Este, después se le voy a donar al museo cuando deje de ser este intendente Pero la tengo desde que era diputado así que tiene este cuatro años de diputado la llevaba más 20 años de intendente va a tener así va a tener 24 años la tengo este, no sé si se armó una radio ambasador este una radio chiquita y bueno y ahí este voy este mientras voy firmando voy sintonizando y voy escuchando distintos tipos este de programas me voy este informando porque uno trabaja en la respuesta pues yo tengo una particularidad Cada vez... Este, anoche me retiré a las 11 y 20 este, de acá de la municipalidad. Ah, este, claro, y... no, ¿No vio el gran cuñado? No, no, no, no, no, no casi no lo vi Lo vi una sola vez este, mm, hace este, unos días cuando entró, creo, este, Cristina, la presidenta, este, y eh, después estuvo ahí el, el Freddy Villarreal, creo que lo, que lo imita... ...a Fernando de la Rúa... ...bueno, vi algo... Este, noto, ...después lo que he visto el fin de semana... ...son otros programas... Este, ...que se hacen eco de lo, este programa... Este, ...del de, este, eh, de, gran cuñado... ...pero le decía... ...yo tengo, por ejemplo, la particularidad... ...de que cuando... Eh, ...le dejo mensaje, por ejemplo... ...a lo, agarro un expediente... ...aparte de la... ...de lo formal, digamos, del pase formal... ...que uno hace en el expediente... Yo le dejo una cartita manuscrita mía este, con una lapicera este de pluma a, este, al funcionario y le pongo, si son las 23.10, pongo 23.10 del día, por ejemplo, ayer 18. Claro. O cierto, y así voy para que uno vea, o si uno viene un domingo, viene un feriado, viene un sábado, para que el funcionario vea el momento este, en el cual este uno le dejó el mensaje, el momento en el cual este uno estuvo trabajando. Porque la actividad nuestra, la del intendente, Este, se divide en muchos aspectos es decir, están este, las cuestiones este, digamos protocolares este, a los actos, este, a los distintos este, eventos que uno tiene que este, asistir en su carácter de intendente, están las gestiones está la parte este, digamos administrativa y también está el rol político este, que uno tiene que desempeñar este, en la comunidad este, porque bueno, uno llega aquí este, y hay que valorarla este... A la, a la política, la política, este, digamos, es este, una de las actividades este, más importantes, una de las actividades este, más nobles este, que existen, ¿no? Este, de manera, entonces, lo que nos podemos equivocar somos los hombres este, que hacemos este, política, pero este, uno llega a la política a través, este, a la función pública a través este, de un partido político. De manera, entonces, que después tiene que hacer este, el esfuerzo, este, digamos, para poder... Este, tener el apoyo este de la población ni llevar adelante los proyectos este comunitarios este que son este importantes porque sin apoyo después no puede este hacer nada, uno está atado este de pie y mano. Por eso yo estoy insistiendo, aunque faltan unos cuantos días, estoy insistiendo mucho eh, a la gente que, que considere que el gobierno este local está bien encaminado, que el gobierno este local le está avanzando, está con que Saladillo avance hacia la senda del progreso, este, lo acompañe este, votando este, la lista que encabeza este, el ingeniero Jorge Negri eh, como este, concejal, Tomati, Lavernia, eh, Robles, este, Lacunza, este, Salazar, Trupiano, eh, como demás integrantes de la lista, Verónica Basave, este, Cortopassi, Imalek, como... Este, consejeros escolares. Bueno, pero lo importante para mí este, eh, sería que la gente nos, uh, este, nos dé una manito eh, este, para seguir trabajando por el Progreso de Saladillo votando la lista que encabeza el ingeniero Jorge Negri. Vale, vale. Intendente, lo dejamos en libertad de opción, ya casi, casi tiene que tener un pie arriba del auto. Bueno, ¿Eh? sí, sí, sí, tengo que firmar unas cosas y ya estoy este, por salir este, en unos este, minutos. Y bueno... Eh, le agradezco a ustedes la oportunidad y háganme llegar este, esas este, inquietudes sí, este, y si alguna sí. tiene dirección, después se las... Todas, este, todas Sí, sí, se las este, contestaremos, le haremos contestar, este, bueno, en fin, este, yo pondré sí, algún sí, colaborador sí, para que se ocupe del sí, tema. Sí, el día que tenga gara, le proponemos venir a la radio. Sí, sí, sí, como no, con todo gusto. Lo único que le vamos a pedir es que el cebador de mate lo traiga a usted Sí. Acá en la radio, mate somos medio maleta. maleta. Sí, pero tengo claro. yo de algunos buenos cebadores. De... Traigo un buen cebador de mate sí. y un sí. poquito de hierba. ¿no? Un poquito de hierba, sí. Bueno, <risa> <risa> nos vamos a nombrar la marca de la hierba ah, para no hacer sí, propaganda. Sí, no, la que usted quiera. La no. que gusta. ¿Qué, bueno. ¿Qué hierba toma usted? Y la que venga, ¿no es cierto? Pero sí. bueno, no quiero hacerlo porque por ahí hacemos propaganda. Claro, este maravilloso. Tenente, por el bueno no gracias este, a ustedes de Carlos y bueno y me reitero las salutaciones a toda mi querida comunidad de, de Saladillo nuestra querida comunidad de Saladillo y a todos los este, amigos de la región porque bueno eh, hay este, oyentes en 25 en Alvear en Roque Pérez este, en Lobos este, por las flores por decir digamos Las ciudades más, la ciudad más cercanas. ¿eh? Yo hasta luego la he agarrado la radio. ¿eh? Así que sí. Muchísimas gracias por este contexto. Bueno, hasta cualquier momento, Carlos, que siga usted este, muy, pero muy este, bien.